Yo estoy seguro de lo que soy. Soy periodista. Mejor, peor, me equivoco, ayer me equivoqué. Tengo ganas de hablar de la dignidad que no tengo. Y siempre, Todopoderoso intenta manipular una nota. Siempre. Si los que te la cuentan son siempre los mismos, mis amigos son unos atorrantes, nos van a seguir pasando siempre las mismas cosas. Nadie me ofreció nada. Pero si es buena la guita, la agarro, ¿eh? no se preocupe Que no te la cuenten Contalo vos Más medios comunitarios Más voces Mejor democracia